...ya está el torito en la plaza... ...ya está el torito en la plaza... ...y el torero en la barrera... ...y su dama en el balcón... ...diciendo que el toro muera... ...ay hermano, ay hermano... ...el salto de la garrocha salto de la garrocha el toro bravo pasó pero no miro la reina y la suerte no va La gente decía voces, la gente decía voces, que viva y viva Y La reina respondía que se arrepintó la suerte, ay hermano, ay hermano, hizo una raya en el suelo. Una raya en el suelo y en el centro se metió, vino la tremenda fiera y una córnada de dios ay hermano, ay hermano. dio tres vueltas por la plaza dio tres vueltas por la plaza aquella tremenda fiera ¡ay qué pena de Pepete! él lo lleva por bandera ¡ay hermano, ay hermano! la plaza viste de luto plaza dice de luto y la reina quedó va llorando por bebete hasta el mismo panteón ay hermano, ay hermano